Egunon hoy. bienvenidos a todos y a todas a un, eh, un programa más del magazine Berrión. Hoy es lunes, 14 de noviembre y son las 9 y 2 minutos de la mañana. Muchas cosas que contaros hoy, eh, tenemos varias entrevistas, hablaremos con eh, un amigo, compañero de la radio, con Acui, que nos hablará de esa cumbre del G20, o mejor dicho, de esa contracumbre que se celebró a raíz de la cumbre del G20 a primeros de mes. Además tendremos con nosotros también a Laura Jiménez de Izquierda Esquerra en ese ciclo de entrevistas electorales que estamos realizando aquí en Berrión, en Berriozar y Ratía. Pero antes de todo eso empezaremos con las noticias del día, con las noticias internacionales, con las noticias de Nafarroa y, como no, con todas las noticias de Berriozar. Así que sin más preámbulos, eh, ahora mismo 9 y 4 minutos de la mañana, comenzamos. como decía comenzamos con las noticias de ámbito internacional y en primer lugar nos vamos a Italia donde Giorgio Napolitano ha encargado a Mario Monti que forme un nuevo gobierno. El presidente de Italia Giorgio Napolitano encargó ayer al excomisario europeo Mario Monti la formación de un nuevo gobierno después de que Silvio Berlusconi dimitiera la víspera de su cargo como primer ministro Monti se comprometió a formar su ejecutivo en breve y se habla de que podría ser hoy mismo Monti aseguró que su objetivo es sanear la situación financiera y recuperar el crecimiento en un marco de constante atención a la equidad social y apeló al esfuerzo común para lograrlo. Después de encargar a Monti la formación del gobierno, el presidente italiano aseguró que Italia debe recuperar la confianza de Europa y que es necesario evitar que el país recurra de forma precipitada a unas elecciones, además de abogar porque todas las fuerzas políticas se unan en este esfuerzo. A ellas les expresó su convencimiento de que está en el interés del país esforzarse en formar un gobierno con el más amplio apoyo del Parlamento en decisiones urgentes y permitir la mejora de las perspectivas de crecimiento económico y de equidad social. Tras sus encuentros con la Napolitano, todas las formaciones políticas menos una, la Liga Norte, se mostraron de acuerdo con un gobierno técnico presidido por Monti, de 68 años, quien cuenta también con el respaldo de las cancillerías europeas, que lo ven como una garantía para la estabilidad de los mercados y la aceleración de las reformas económicas. Y de Italia nos vamos a Oriente Medio, donde la Liga Árabe ha suspendido a Siria, le impone sanciones y le exige el cese de la represión. La Liga Árabe decidió ayer suspender a Siria de la organización y pedir sanciones económicas y políticas contra el régimen de Damasco, que consideró esta decisión nula y sometida a los intereses estadounidenses. La organización Panárabe adoptó esta resolución en una reunión extraordinaria de los ministros de Exteriores Árabes, celebrada en su sede del de Cairo. En rueda de prensa, el titular de Exteriores Catarí, Hamad Bin Yashem, dijo que esta medida se debe a que no ha habido una respuesta total e inmediata de Siria al plan árabe que exigía el cese de la violencia contra civiles para salir de la crisis. Alzani, el presidente de turno del Consejo de la Liga Árabe, indicó que se acordó también pedir la retirada de los embajadores árabes de Siria y celebrar una reunión con la oposición siria en los próximos tres días en el Cairo. Además, la resolución prevé disponer protección a los civiles en coordinación con las organizaciones de Derechos Humanos y la ONU, aunque el jefe de la diplomacia, Qatari, insistió en que el organismo rechaza la intervención extranjera y busca una solución árabe. Por su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha instado al presidente de Siria, Bashar al-Assad, y a su gobierno a cumplir la petición de la Liga Árabe. Según un comunicado de prensa de la ONU, Ban pide a Damasco que escuche con atención el llamamiento de la Liga Árabe y trabaje en ese plan de forma total y con rapidez. Y nos acercamos a casa, donde en Pamplona ha habido, hubo el pasado sábado una manifestación para exigir una red sanitaria pública y de calidad. Cerca de 3.000 personas, según los datos ofrecidos por los organizadores, se manifestaron el pasado sábado por las calles de Pamplona para protestar por los recortes en sanidad anunciados por la coalición gubernamental UPN-PSN. Comisiones Obreras, el LA y LAB, sindicatos precursores de la marcha, valoraron de forma muy positiva el apoyo ciudadano y apostaron por ser seguir con la presión social como modo de luchar contra las medidas gubernamentables, la manifestación comandada por una pancarta que rezaba en defensa de la sanidad pública privatización riques partió de la avenida Conde Oliveto frente a la antigua estación de autobuses minutos después de las seis. La comitiva estuvo encabezada por los representantes de los sindicatos convocantes como David eh, Mendaza y Manuel Pascual o Carmen Puello, entre otros, a los que siguió una segunda pancarta con el lema Osas un público harén alde en defensa de la, eh, de la sanidad o de la salud. Pública. Los manifestantes discurrieron por la plaza, plaza Príncipe de Viana y la Avenida San Ignacio hasta alcanzar el Paseo Sarasate, donde, tras pasar frente al Parlamento y a la sede del PSN, se procedió a la lectura de un manifiesto delante del Monumento a los Fueros. Y hablando de partidos eh, políticos no podemos olvidar la campaña electoral del eh, 20N donde ahora tenemos que hablar de esas críticas que está recibiendo UPN y PP por meter en campaña la transitoria cuarta a mayor Geroa Abay y PSN coincidieron ayer en criticar a UPN por meter la disposición transito transitoria cuarta en campaña electoral un añadido de la Constitución que contempla la posible unión de Navarra y la comunidad autónoma vasca tras una Consulta Ciudadana. Durante el mitin celebrado este sábado en Pamplona, la presidenta del gobierno foral, Yolanda Barcina, pidió a Rajoy el compromiso de suprimir esta disposición si llega a la presidencia del gobierno y hay reforma de la Constitución y el candidato del PP lo adoptó. El cabeza de lista de Amayor al Congreso por Navarra, Sabino Cuadra, ha asegurado que los verdaderos enemigos de la identidad de Navarra, los enemigos de la palabra y de la capacidad de decisión de la ciudadanía navarra son UPN y PP. Cuadra, en un acto electoral celebrado ayer en Cumberry criticó que UPN y PP no quieren una Navarra soberana y por eso se empeñan en imponer a la ciudadanía Navarra un marco político que somete a Navarra a Madrid. Por su parte, en el acto central de Guero Abay, su candidata Usue Barcos afirmó que hay que tener poca vergüenza para que la única medida concreta que frente a la crisis promete Rajoy sea suprimir la transitoria cuarta de la Constitución. Asimismo, Barcos criticó que UPN y PP, que han elegido como lema Navarra habla, lo primero que quieren hacer cuando lleguen al gobierno es dejar la MUD sin voz para decidir su propio futuro. Por último, el candidato socialista Juan Moscoso aseguró que abrir este debate es una estratagema de UPN y PP para intentar recomponer su situación y señaló que al PSN no le preocupa para nada esa disposición transitoria. vamos ya con las noticias de Berriozar, noticias relacionadas con nuestra localidad, aunque para ello nos tenemos que ir primero hasta Donostia, donde se celebró la 47 la 47 edición de la carrera Beovia Donostia y donde participaron numerosos atletas de nuestra localidad, de nuestro pueblo. A las 11 dio comienzo un año más, la carrera más popular conocida por nuestros atletas y este año hubo récord de participación con 23.000 Calaris llegados de todos los rincones de Europa entre, como decimos, Como no, había gente de Berriozar. La victoria en la línea de meta del bulevar Donostiagria fue para el etíope Abra Milau con un crono de una hora y dos minutos. Por su parte, en Féminas también ganó la etíope Tiras Guebre con un tiempo de una hora y ocho minutos. En lo que a berriozar Berriozartagria se refiere, y por enésima vez, el mejor fue Alberto Monasterio con una hora y catorce minutos y entrando en el puesto 228. Oscar Aguinaga bajó de una hora y veinte minutos y Alberto Goñi una hora y veintiuno, veintiún minutos. Cerca de 15 de los nuestros realizaron la prueba con muy buena nota. Solo queda dar la enhorabuena a todos los participantes y esperar a que llegue ya la 48 edición para la que seguro que nuestros atletas ya se están preparando. Y hablamos también de unas becas puestas en marcha por el Ayuntamiento de Berriozar para estudiar euskera. Hasta el 30 de noviembre se ha abierto el, prazo, el plazo para solicitar becas para el aprendizaje de euskera. La documentación se debe entregar en la Oficina de Atención Ciudadana, en la calle Kaleberri 7, de lunes a viernes, de 8 a 2 del mediodía. En esta convocatoria podrán solicitar beca, además de las personas empadronadas en Berriozar, todas aquellas personas que trabajen como Autónomos o en empresas pequeñas eh, cuya sede social esté en Berriozar. Y por último, os ofrecemos los resultados del Berriozar Club de Fútbol, de todos sus clubes. El equipo de primera regional se enfrentó Irun Lirunchiki ayer domingo a las 4 y cuarto de la tarde en Beriain con un resultado de empate a 1. El equipo juvenil hizo lo propio contra el Aoiz el sábado a las 4 aquí en Berriozar, aunque tenemos que decir que perdió por 1 a 4. El cadete A se enfrentó al Eskairu el sábado a la 12 en Berriozar y ganó por 4 a 1, mientras que el cadete B hizo, eh, se enfrentó también al Lezcairu el domingo a la 1 a menos cuarto del mediodía en Lezcairu eh, y ganó por 0 a 8 el infantil A se enfrentó a las de Ford el sábado a las 11 y media en Astrain y ganó por 1 a 8, mientras que el infantil B hizo, eh, hizo lo propio contra el Ademar el sábado a las 10 y media en Berriozar y ganó por 6 a 0. En cuanto a fútbol femenino, el regional F se enfrentó al Osasuna el domingo a las 12 y media en Berriozar con un resultado de 0 a 7 a favor de Osasuna, mientras que el fútbol 7 femenino tuvo como rival al Gaste que el sábado a las 11 y cuarto de la mañana en Berriozar y también perdió, cayó por 2 a 8. Bien, esto es todo en cuanto a las eh, noticias locales. Escuchamos un poquito de música, escuchamos algo de, de música que tenemos aquí preparada y seguimos adelante con nuestro compañero Acuy. Maybe, baby I'll have you Maybe, baby, you'll be true Maybe, baby, I'll have you for me It's funny, honey, you don't care You never listen to my prayer Maybe, baby, you will love me someday Well, you are the one that Makes me glad And you're other one that Makes me sad When someday you want me Well, I'll be there Wait and I see Maybe, baby, I'll have you Maybe, baby, you'll be true Maybe, baby, I'll have you for me <mereka> Makes me glad And any other the one that Makes me sad When someday you want me will well, I be there Wait and see Maybe, baby, I'll have you Maybe, baby, you Bien, y como os decía, ya tenemos eh, con nosotros eh, al eh, amigo, compañero Acui, eh, Acui Egunon, eh, buenos días. Egunon. Eh, Acui, bueno, muchos de vosotros lo conoceréis porque por el programa El Desafine que presenta aquí en Berriozar y Riatia, uno de los mejores programas de la programación de, de, que tenemos aquí, una programación, por cierto, rica y variada y de calidad. Pero hoy nos va a hablar de otros asuntos, en concreto vamos a hablar de esa cumbre del G20 que tuvo lugar en Cannes y de esa contracumbre que se celebró para protestar por la cumbre fue a primeros de noviembre y aquí eh, nos gustaría en primer lugar que nos comentaras cómo fue la, la contracumbre o cuáles fueron eh, los objetivos que es lo que se reclamaba en esa, en esa contracumbre vale pues concretamente la contracumbre tuvo lugar el primer martes y miércoles los primeros dos días de la, primer martes y miércoles de la primera semana de, del mes de noviembre de este mes y la cumbre en sí del G20 tuvo lugar los dos días los dos días siguientes el jueves y el viernes de la misma semana evidentemente uh -huh. Como has dicho tú, la, la cumbre era en Cannes y en la ciudad de Niza, a una distancia de unos 40 kilómetros más o menos, tuvo lugar la contracumbre. Es una estrategia ya que varios estados han adoptado a lo largo de las cumbres, de las cumbres internacionales en los últimos años, o sea, la de tener las, contra, las contracumbres, las manifestaciones contrarias a las cumbres en una ciudad. Eh, ...separada de donde... ...de donde se uh -huh. celebra la cumbre en sí... ...para intentar evitar... ...en la medida de lo posible... ...digamos los altercados... Eh, ...los altercados de tipo... ...del uso de la fuerza que uh -huh. pueda haber... Uh -huh. ...y es una estrategia ya utilizada... Por varios, ...por varios estados... ...y todavía utilizado previamente también... ...en, en Escocia y en, y en otros estados y países... ...de todas formas... Eh, ...hay que decir que la... ...bueno, que la afluencia de gente... ...ha sido bastante escasa... ...concretamente el primer día de los dos de contra cumbre ...el martes había... ...se celebraba una manifestación... ...la manifestación central de... ...contra el G20... Sí, sí. ...que era por la tarde que empezaba a las 5 o las 6... ...no me acuerdo mal... ...y acudimos a esa manifestación... ...de carácter internacionalista... ...pues una, un número de personas que se estima... ...alrededor de entre 15 y 18 mil personas... ...hay que decir que en contracumbres anteriores, por ejemplo, las, las de Génova o de otros sitios, o sea, mucho, con una afluencia de personas mucho mayor, eh, se llegó a tener unas manifestaciones de entre 200 y 300.000 personas, o sea que no era ni la décima parte de lo que fue anteriormente en otros años. Esta, bueno, por lo tanto, es una, una afluencia bastante menor, que no sé a qué puede ser debido, tal vez sea la, pues la, propia, el, eh, la propia represión, el hecho de tener que ir a otra, a otra ciudad, el saberse, no sé, eh, o si eso puede influir o pueden ser otras las causas. Bueno, pueden ser varias las causas De hecho estuvimos debatiendo Entre los y las manifestantes Que estábamos ahí Como es que podíamos ser tan pocos y pocas y concretamente pues hay varias hipótesis Aunque ninguna cierta Es verdad que la represión por parte del Estado francés Ha sido tremenda Bueno, el despliegue policial eh, o sea, Ha sido realmente muy potente Hay que decir otra cosa Que las fronteras entre, entre Niza Niza se encuentra a, a unos 100 kilómetros De la frontera con Italia mm -hmm. En dirección Génova eh, las fronteras entre, en la tanto en ferrocarril como en la autopista entre Niza e Italia... ...se cerraron en los, días, en los cuatro días de, de cumbre. Esto venía avisado de forma que nadie podía acudir desde Italia. Hubo varios trenes y, au y autobuses, autocares procedentes de Italia... ...que llevaban tanto pasajeros italianos como griegos también... ...que iban dirigidos a la manifestación de la contracumbre. Pues se les echó y se les devolvió a Italia, se les denegó la entrada... Y lo mismo pasó con, con algunos convoys, con algunos trenes y autobuses que procedían de, de Alemania, que se les echó para atrás, que eran autobuses dirigidos específicamente a la contracumbre. Y aparte de esto, pues sí, hay que decir que la represión, como os acabo de decir antes, fue muy, fue muy alta, aunque, bueno... Sí, también hay lugar para, para otras cosas, ¿no? Para otras causas, como, como decías, que tal vez, no sé, la gente empieza a desmovilizarse o, o, o bastante tiene con lo que tiene en sus países. Con lo que tiene origen. en sus países, puesto que el momento social, el momento político que, que se está viviendo en los últimos años es bastante fuerte, es muy fuerte en cada país, sobre todo en, en lo que concierne a muchos países de la Unión Europea o de Europa en general y que digamos que igual ya mucha, person, mucha, mucha gente ya tiene suficiente con lo suyo en cada país como para movilizarse a ir a A otro. Bueno, eso en cuanto a las eh, movilizaciones, eh, pero queríamos hablar también de una detención que tuvo lugar cuando ibais hacia la, hacia la cumbre, el 1 de noviembre, creo, si mal no, no sí. recuerdo, eh, Se detuvo a tres personas, a Xavier Urmeneta de Iruña, de Pamplona, a Adrián Arcones de Madrid y a Miguel Albeniz de Logroño. Se detuvo a estos eh, tres eh, jóvenes y eh, creo que eh, Acuy iban con vosotros, iban en vuestra misma... bueno, ibais juntos ¿no? en, esa, en ese viaje. Eh, bueno, sí, se puede decir que sí, porque salimos mmm, dos coches de Irunia y uno de, y uno de los dos coches era el coche de los tres chicos que acabas de mencionar y en el otro coche en el que viajaba yo, pues íbamos otras personas, yo acompañado de otras personas uh -huh. y concretamente ellos salieron antes, nos adelantaban de unos 200 kilómetros, por así decirlo, y uh -huh. cuando llegaron a Niza nos Nos llamaron por teléfono y nos dijeron que habían llegado, que habían aparcado el coche, que todo estaba normal uh -huh. y que en cuanto llegásemos les avisáramos. En cuanto llegamos les llamamos y, en, y no contestaron y al cabo de, de 24 horas aproximadamente de un día que seguían sin contestar, pues evidentemente entendimos que había pasado algo que les uh -huh. tenían que haber detenido. Y cuando nos acercamos a la, a la comisaría para informarnos, la policía en principio nos dijo que sí, en efecto, les habían detenido... ...pero por, por tenencia de sustancias estupefacientes, o sea, que les habían encontrado con hachís, nos dijeron. Eh, o sea, que era una detención por droga. Eh, al día siguiente, cuando fuimos a juzgado, nos enteramos de que la policía nos había mentido... ...y que la detención no era por droga, sino que la detención era por tenencia de, de armas de sexto tipo que es lo que según la, la, las leyes del Estado francés se consideran armas de sexto tipo todo tipo de objeto que no es en principio un arma pero que en un momento dado se pueda convertir en, él, uh -huh. en ella concretamente porque el chico riojano eh, tenía en, en su maletero pues objetos que sirven para, para, hacer, para escalar puesto que es escalador hace montaña uh -huh. y los tenía en el maletero pues esas eran las supuestas armas eh, Por lo tanto podía haber sido eh, material de escalada, pero podía haber sido cualquier otra cosa también. Podía ¿no? haber sido cualquier otra cosa. Porque cualquier cosa puede ser susceptible de convertirse en un Eso arma. Eso es, es tú. una ley trampa la que tiene el Estado francés de armas de sexto tipo, por puesto que cualquier cosa puede serlo prácticamente. Eh, hay que decir una cosa: eh, las personas que estuvieron presentes dentro del juzgado mientras de se hacía el juicio. Luego nos dijeron que el juicio fue en todo momento político. O sea, prácticamente en ningún momento el juez habló del, de las supuestas armas que tenían, que tenían estos. Si en todo momento se les preguntó acerca de las actividades sociopolíticas que desarrollaban en el Estado español, de qué hacían, concretamente uno de los tres, el chico riojano, concretamente llevaba una sudadera que ponía anarcopunk y una tarjeta del, de la CGT, del sindicato y se les preguntaba pues acerca de lo que hacían el chico navarro también le encontraron con una, con una chapa de Euskal de Euskal Herrera bueno, con, las preguntas que les hacían no tenían en absoluto nada que ver con lo que luego fue la acusación y otra cosa también, el chico riojano desde el principio dijo que las, los objetos para, para escaladas eran suyos Y el fiscal, en principio, pedía ocho meses, eh, diez meses para él y cinco y ocho meses para los otros dos, de los cuales luego al final se dieron cuatro meses de cárcel, cuatro meses de cárcel y, y saldrán al mes con la condición que no puedan volver a reincidir en el Estado francés y tendrán que ir los últimos, o sea, después de, de cumplir un mes y tendrán una orden de expulsión de la provincia de Niza durante tres años. Esto, de todas formas, igual conviene aclararlo porque en el Estado español no ocurre así, ¿no? Eh, si, si, cumples, eh, o si, si una persona es condenada a dos años o menos de cárcel, no llega a, a, a pisar la cárcel, ¿no? Pero en el Estado francés no ocurre así, ¿no? Eso es, en el Estado francés no ocurre así, así puesto, que, puesto que las leyes allá no son iguales que aquí en el Estado español. En efecto, ellos están en la cárcel y han sido condenados a una condena de cuatro meses del que, eh, como comentabas, cumplir, ¿cumplirán uno? ¿o tiene cumplirán, que con... cumplirán solo un mes porque existe una ley en ese estado que, que de hecho te cumple solo la cuarta parte por buena conducta, evidentemente, si siempre que digamos, no la, no la lien dentro de la cárcel por así decirlo, por buena conducta cumples la cuarta parte y luego sales a la calle y si en el transcurso de la, de la... digamos que estarías en lo que aquí en el Estado español se llamaría un tercer grado en la calle y si en el transcurso de ese tiempo hasta que la, la condena no venza del todo, no caduque del todo, eh, estás en la calle en tercer grado y volverías a la cárcel siempre y cuando vuelvas a reincidir en, en algún tipo de delito, pero puesto que ellos al dejar la cárcel volverán a, volverán a, a sus, sus ciudades, hijos. evidentemente no volverán a reincidir. Uh -huh. eh, quería saber también para vosotros, personalmente, cómo, bueno, cómo, cómo os llegasteis a, a, a enterar del juicio y de todo esto, cómo lo vivisteis en, en primera persona, esta, esta situación de, de no saber dónde estaban vuestros amigos, etcétera. Bueno, como nos enteramos evidentemente porque simplemente estábamos en contacto continuo y al ver que no, no, no nos contestaban al móvil evidentemente es que algo había pasado y como lo vivimos, pues bastante mal, puesto que además eh, las mentiras que hubo, hubo por parte de la, de la policía francesa, puesto que nos mintieron diciendo, diciéndonos antes de que se trataba de una detención por sustancias estupefacientes claro, eso fue para despistar porque si te dicen desde el principio los hemos detenido por lo que se han detenido evidentemente empiezas igual a organizarte a movilizarte para hacer algo y si te dicen no, les hemos detenido por detención de sustancias estupefacientes y te dices bueno, pues no se trata de una detención política, política. es uh -huh. una cosa completamente distinta y de hecho nos extrañó mucho cuando la policía nos dijo eso uh -huh. Esa... eh, Perdona, no, no, eh, continúa. Y, ¿Y luego qué pasó? Pues, eh, pues evidentemente empezamos a movilizarnos, la, varios y varias de los manifestantes que estábamos allá hicimos una concentración pacífica en frente del juzgado mientras ellos estaban, estaban allá juzgados, mientras otros de nosotros entraban dentro, los pocos que podían a ver el juicio cómo se celebraba. Que, y ahí hicimos pues una, una manifestación pacífica. Luego hubo otra manifestación al día siguiente que se hizo en la, en la plaza principal de Niza, que es la plaza de Garibaldi, donde unas unos cuantas cuantascientas de personas nos reunimos allá. Hicimos una marcha pacífica, ilegal, sin, sin bueno, muchas de las marchas eran ilegales, es decir, no teníamos ninguna, permiso? no teníamos ningún permiso, lo hacíamos y ya está. No hubo, no hubo enfrentamientos, no hubo detenciones, se hizo una marcha y nos paramos en un determinado momento en el no intentamos llegar hasta el juzgado debido también a la inferioridad numérica ¿eh? <risa> y, eh, bueno. como, y enlazando un poco este, este tema con el con el otro que comentabas de la poca afluencia en comparación con otras citas. ¿Es posible que este tipo de detenciones eh, justo el, el primer día en el que llegáis y en vísperas de que empiece la um, contra cumbre? Eh, pudo haber afectado, o sea, pu pudo servir como aviso a navegantes para que de la policía como diciendo ojo con lo que hacéis, que eh, po po podéis acabar todos así. Ha sido una maniobra política de escarmiento. Está claro. O sea, el Estado francés, la policía francesa, ya tenía pensado desde antes que antes de que empezase, empezase la contracumbe tenían que detener a alguien, fuese quien fuese, y meterlo en la cárcel con la acusa acusación que fuese para escarmentar a todos y todas los demás y las demás manifestantes que estuviéramos ahí como para decir, mirad, hemos claramente, porque una cosa es lo que sale normalmente en la inmensa mayoría de los periódicos y medios de comunicación, otra cosa es que lo... ...lo que la gente que se está manifestando sabe la verdad... ...y sabe realmente por qué esta gente se la ha metido en la cárcel... ...o sea, por nada... Uh -huh. ...sabe que este es un método de, de represión por parte del Estado... ...o sea, han detenido a estas personas antes de que hubiese empezado... ...la contracumbre en sí... ...o sea, estamos hablando del día 2 cuando... ...por la mañana a la madrugada... El, entre, ...en la noche entre el día 1 y 2... ...o sea, el día 2 a las 5 o 6 de la mañana más o menos... Les han cogido y les han metido en la cárcel. Tenían que hacerlo con alguien y han encontrado a ellos. Y claramente es una forma de decir de la policía, mirad, no, nos vamos con manos muy duras. No, no intentéis hacer nada. Seáis lo más blandos posible porque no nos andamos con tonterías y os vamos a meter en la cárcel a, a, la, a mínima la mínima que hagáis. Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, ya... Por último, antes de, de terminar, creo que, estáis, que lleváis ya organizando unas, unas concentraciones de, de protesta y de solidaridad con, con estos jóvenes detenidos. Eh, no, no sé si, si me puedes decir cuándo, dónde las hacéis, etcétera, etcétera. Sí, concretamente será hasta que estos detenidos salgan a la calle todos los martes en el Paseo Sarasate en, el Paseo Sarasate, en frente al Parlamento de Nafarroa y será a las ocho y media de la tarde. Perfecto, entonces eh, mañana tenéis eh, concentración, por tanto, a las ocho y media de la tarde frente al Parlamento eh, de Navarra, en eh, Iruña, en ese paseo Sarasate. Pues eh, Acui, de nuevo muchísimas eh, gracias por haber estado hoy eh, con nosotros eh, y hasta la próxima, Agur. Venga, Agur, es que casco. Sar y Ratia en el 100.8 de FM Ik hield red en volgde tarro de miel, me vi caer. me vi caer. pero me dije a mí mismo, no va a ser la última vez. Con estos acordes de Raimundo Amador Le hemos dicho adiós a nuestro compañero Acuy Y enseguida tendremos con nosotros a Laura Jiménez de Izquierda Ezkerra Para esa entrevista dentro de ese ciclo de entrevistas electorales De cara al 20N, a las elecciones del próximo domingo Y desde ya os anunciamos que ese mismo día de las elecciones, el domingo por la tarde, tendremos aquí un programa especial. Tendremos una programación especial en Berriozar y Riatia en el 100.8 de FM con todos los datos, eh, todas las noticias y todo lo que acontezca en ese 20N, en esas elecciones desde aquí, desde Berriozar. Gracias, y Seguimos adelante en nuestro Berrión de hoy en el 100.8 de FM y seguimos con este ciclo de entrevistas a representantes políticos de, nuestro, de nuestra localidad de cara a esas elecciones del 20 de noviembre. Hoy nos acompaña aquí en Berrión Laura Jiménez de Izquierda Esquerra, Caixo Gunón, Laura... Eh, bueno, la primera pregunta es eh, bueno, eh, común al, a todos los representantes políticos que habéis pasado por aquí y hacen referencia a las propias elecciones, unas elecciones generales que tal vez a la gente de Berriozar les resulten lejanas no son unas elecciones municipales ni, ni forales eh, ¿Por qué crees que hay que ir a votar el 20N? ¿Nos jugamos algo? O se nos, eh, ¿Queda muy lejos de Berriozar? sí puede dar la sensación de que, de que quede muy lejos, ¿no? pero sí que pensamos desde Izquierda a Izquierda que nos jugamos mucho, nos jugamos muchísimo eh, hablamos de, de ejercer un, un derecho que es el derecho al sufragio el derecho al voto y el poder decidir con nuestro voto quién va a gobernar en, en el Estado eh, desde la Izquierda no solamente pedimos a la gente que vaya a votar, sino que vote opciones de Izquierda, que, que vote la, a la auténtica Izquierda a Izquierda Unida a nivel estatal, Izquierda a Izquierda, izquierda en Navarra porque se deben cambiar dinámicas, se deben cambiar políticas y porque en una situación como la actual pues ya va siendo hora de poner en marcha mecanismos políticas que, que sean para las personas que uh -huh. nos ayuden pues a mejorar nuestro día a día a mejorar nuestra nuestra vida a luchar contra el desempleo a que a tener una vivienda digna y bueno porque es es necesario que se cambien cosas y, y que se cambie pues por la mejora de las condiciones de vida de la gente uh -huh. Eh, en ese sentido eh, comentabas eh, la, lo de votar a Izquierda Unida en el, en el Estado y a Izquierda Esquerra eh, aquí en Navarra. En, eh, Izquierda Unida y Bacharre eh, son las formaciones que, que conforman Izquierda Esquerra, entre otras, eh, y bueno, acudís Juntos nuevamente a estas elecciones generales, después de haberlo hecho ya en las eh, forales y municipales de mayo, supongo que la experiencia os habrá resultado satisfactoria eh, para ambas formaciones, como para concurrir de nuevo juntas. Sí, lo tenemos lo tenemos. claro, la experiencia ha sido muy satisfactoria. Eh, las dos eh, formaciones políticas hemos sido dos formaciones con trayectorias diferentes, pero con planteamientos políticos pues, muy parecidos y en la mayoría de los casos coincidentes. Uh -huh. Y porque bueno, la unión hace la fuerza era necesario el que nos reuniésemos, nos juntásemos personas de izquierdas de distintas formaciones, como bien has dicho, pues, de Bacharre, de la Plataforma Navarra por el Cambio, de Los Verdes, de Izquierda Unida pues para, para sumar y para conseguir que la izquierda política en Navarra, la izquierda política en el Estado español, tenga un mayor peso. Mm. Eh, las elecciones generales eh, siempre han estado marcadas por ese bipartidismo del que oímos hablar eh, constantemente entre Partido Popular y Partido Socialista. Eh, es algo que impera en el, mm. en el Estado español, no tanto aquí en, en Navarra, donde hay muchas eh, formaciones, pero estamos hablando de unas elecciones generales y además se hace una llamada constante al, al voto útil, ¿no? eh, a, a votar a uno de esos dos grandes partidos que son los que tienen opciones de, de gobernar. En esa situación eh, parece que Izquierda izquierda y otras formaciones más eh, minoritarias parten en desventaja. Eh, desde aquí, ¿por qué habría que vencer ese llamamiento al, al voto útil y por qué habría que votar a Izquierda izquierda Bueno, porque pensamos que el, el voto útil es el voto a la izquierda, eh, que es el que realmente va a cambiar políticas y va a cambiar dinámicas. Hombre, estamos, Nos encontramos ante un panorama hostil, no solamente porque sí que es cierto que haya un bipartidismo importante, porque los dos partidos mayoritarios tienen los medios, tienen los medios de comunicación, tienen los recursos económicos y, hacen, y pueden hacer una campaña más importante y llegar más a la gente, pero no solamente contamos con eso, sino que nos encontramos con una, con una ley electoral muy injusta, eh, por la cual no tenemos la representación que debiéramos tener en el Congreso de los Diputados, eh, en este caso Izquierda Unida, y, y tenemos que conseguir tener más representación política para poder cambiar también Nos, eh, esa ley y muchas otras injustas, ¿no? que hacen pues, que el voto ciudadano no esté representado como debiera estar. Eh, ya has comentado antes en, en otras preguntas pues, pequeñas pinceladas sobre el, el programa político de, de Izquierda Esquerra dentro de eh, Izquierda Unida, eh, aunque no sé si nos podrías eh, explicar un poquito más algún eje principal por dónde va a ir el programa político de Izquierda Esquerra. Sí, mira, en, en materia económica, por ejemplo, hay que, hay que cambiar muchas cosas, ¿no? Eh, materia fiscal, materia de, de contributiva o de recaudación de, de impuestos. Eh, vivimos en una situación muy injusta en la que las personas que menos tienen son las que menos pagan en estos momentos. Aquí hay que aumentar impuestos a aquellas personas que, que más... Eh, que más, más tienen que más ganan eh, aquellas grandes fortunas que se dedican a, a especular con sus dineros e invertir, invertirlos de forma que, que consiguen pues, que, eh, de, pues, eh, engañar al sistema tributario, no tributar lo que debieran tenemos que, que conseguir así más fondos públicos para conseguir mejorar los servicios públicos esenciales, Hay que haber, tiene que haber una mayor inversión en educación tiene que haber una mayor inversión en sanidad, tiene que haber una mayor inversión en servicios sociales, servicios básicos en general a la ciudadanía y tiene que haber una mayor e inversión en empleo y empleo de calidad. Mm. Eh, hasta ahora las propuestas de los partidos mayoritarios no pasan por invertir en empleo, invertir en las personas Difícilmente vamos a salir de, de esta crisis económica si no se consigue tener a más personas empleadas, a más personas con unos recursos económicos mínimos para que puedan vivir dignamente. Precisamente el, el empleo y la economía están siendo pues, uno de los protagonistas de, de la campaña y lo será probablemente de la próxima legislatura, aunque no sé si en tu opinión cambiará mucho Quién esté gobernando, quién esté en la Moncloa, eh, con, si la situación económica pues cambiará dependiendo de, de, quién, de quién esté. Si, si está Mariano Rajoy, si, si está Rubalcaba... Mira, las políticas que han desarrollado hasta la fecha eh, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista Obrero Español en el Estado, las políticas en materia económica en materia de empleo han sido muy, muy similares. Uh -huh. eh, con una de estas dos formaciones en la Moncloa, no, creemos que, que no va a cambiar, no va a cambiar mucho. ¿eh? Ni, ni el modelo económico, ni el modelo de creación de empleo, o el modelo pues, de, de financiación o de, o de, o de recaudación. Sí que creemos que para poder influir en la política que hagan uno de estos partidos mayoritarios, en este caso en el Gobierno, sí que se necesita una izquierda fuerte. Uh -huh. Y eso pasa porque Izquierda Unida tenga un mayor peso en el Congreso de los Diputados. Por, por lo tanto, entiendo que no tiene que haber mayorías absolutas de nadie. En esta situación está claro que no, que cuanto más abierta está, eh, esté la situación y cuanto más podamos influir desde la izquierda, pues muchísimo mejor. Hmm. Desde luego un partido socialista no es garantía de izquierdas y un partido popular evidentemente es, es garantía de políticas económicas de derechas. Hmm. Eh, cambiamos de tercio completamente. Otro de los factores que ha influido en la campaña ha sido el anuncio de ETA de que deja la lucha armada. Ha hecho virar los discursos de, de los principales partidos. Todos han querido hacer referencias. Eh, desde Izquierda Esquerra, ¿creéis que es hora de revisar cuestiones como la política penitenciaria, acercamiento de presos o diversas cuestiones que se están planteando ahora? Pues... Es hora en estos momentos y también lo era antes. Ahora se abre un panorama esperanzador, un, un panorama en el que, bueno, en el que fundamentalmente hablemos de, di de diálogo político y de diálogo desde las distintas opciones políticas, en, en un clima pues, de, de paz. Entonces, es, por eso es esperanzador. Pero plantear pues, el acercamiento de los presos pues, bueno, es algo que, sé, que lo planteamos ahora y que también nosotros lo planteábamos antes. Hmm. Entonces, eh, pues una materia de la que se tiene que vamos a seguir reivindicando. Hmm. Y ya por último, para terminar esta entrevista, y al igual que hemos hecho con otros, eh, con, con otros políticos, con otros concejales de, del Ayuntamiento, queremos hacer una pequeña porra de cara a las elecciones y queríamos saber si nos pronosticarías un, un resultado... En lo que refiere a los, a los cinco parlamentarios que están en juego en, en Navarra, ¿cuántos crees que, que se llevará cada formación? Yo lo que tengo claro es que Izquierda Esquerra aspira a llevarse uno. <risa> un diputado. El, los otros cuatro, pues bueno, pueden estar disputados, pero Izquierda Esquerra, fijo que se, se va a uno sí. Bueno, lo apuntamos, sí, ya, ya veremos si, si Ay, quieres... To todavía está abierto, si quieres los otros cuatro todavía los puedes repartir, aunque me parece que el resto de... El... claro, todas las formaciones políticas han barrido para, para, para su casa, casa. entonces bueno, ya veremos, ya veremos quién gana y todavía está por decidir el premio que le daremos al ganador o la ganadora. Vale. Eh, Ahora Jiménez de Izquierda Esquerra, Mille Esquer, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y hasta la próxima. Gracias, a vosotras. Agur. Agur. Participa en la elaboración de un nuevo logotipo para Berriozar y Ratia. Las bases te las puedes encontrar y descargar en www.eguskiplaza.net El plazo de presentación de logotipo es del 2 al 30 de noviembre. El ganador o ganadora se llevará un MP5. Irratia, e punto Exclusief op DFM.nl Het nieuwe album van Gwanes Deze week de DFM Week Zit. De la mañana, cinco minutos eh, para las diez, eh, cinco minutos para despedirnos, pero antes eh, queremos hacer eh, un pequeño repaso a las eh, noticias, a los avisos, a la agenda cultural para los próximos días. lugar, en primer lugar, perdón, hablamos de ese segundo concurso literario de hábitos saludables en 2011 dirigido a chicas y chicos de entre 6 y 17 años en dos modalidades, modalidad de cuento o modalidad de cómic. Eh, los premios en la modalidad de cuentos serán tres. Un primer premio consistente en un vale de compra de 70 euros. Un segundo premio con un, también un vale de compra pero de 40. Y un tercer premio que consiste en una cesta de productos ecológicos. Mientras en la categoría de cómic habrá dos únicos premios. Uno de cien, un, con un vale de compra de 100 euros y un segundo premio por valor de 70 euros. Un vale de compra por valor de 70. 70 euros. Eh, más información en la ludoteca Cholín, en el Centro Cívico Juvenil o en www.berriozar.es. Y esta misma semana darán eh, comienzo dos eh, cursos de adiestramiento canino. El primer curso de comunicación y relación para perros y sus propietarios que comienza este miércoles eh, y que tendrá lugar todos los miércoles de 5 a 6 y media de la tarde o los viernes de 7 menos cuarto a 8 y cuarto eh, este curso tendrá lugar en las áreas caninas del Paseo Basoa y en Artiberri. Eh, mientras que eh, habrá otro segundo curso de adiestramiento urbano y también tendrá lugar de noviembre a junio los miércoles de 7 menos cuarto A 8 y cuarto de la tarde o los viernes de 5 a 6 y media. En este caso, ya que se trata de adiestramiento urbano, el escenario, el lugar donde se ofrecerá este curso serán las propias calles y plazas de Berriozar. Como comentábamos, el 16 de noviembre, este mismo miércoles, comienzan estos dos cursos de adiestramiento canino y pueden hacerse ya las inscripciones en el siguiente teléfono 672-400. 3850672403850 Organiza la Escuela Canina Ochanda. Y para terminar con esta agenda, recordaros que siguen adelante las novenas jornadas de teatro para adultos. Ayer mismo pudimos eh, disfrutar de la obra Nosotros que crecimos odiando la movida de Illuna Teatro. Mientras que el domingo que viene, 19 de noviembre, bueno, no domingo, sino sábado, 19 de noviembre, a las 7, en la Escuela de Música, eh, Ramón Aguirre e Ignacio Tolosa ofrecerán Xentimori Gabé, una obra en euskera sobre una pareja de artistas, Ray y Nick, que vienen de un tiempo en el que esos artistas iban de dos en dos. Eh, como podían ser Simon Angarfunkel, el dúo dinámico, Albano y Romina o Panchoa eta eh, Ramón Aguirre e Ignacio Tolosa Nos ofrecen esta historia Esta comedia Sobre estos dos eh, artistas Que van de ciudad en ciudad De pueblo en eh, pueblo Y bueno, pues eh, veremos Lo que nos ofrecen este sábado 19 de noviembre a las 7 de la tarde En la Escuela de Música Las entradas podrán adquirirse Media hora antes de la función Es decir, a partir de las 6 y media de la tarde Al precio de 3 euros Y con esto hemos llegado ya a las 10 de la mañana, 10 en punto de este 14 de noviembre. Eh, esto ha sido todo por hoy, aunque volveremos el miércoles de 9 a 10 aquí en Berriozar y Riatia en el 100.8 de FM Ordularte, Chincho Aquizán, Etaondo y Villía. Yo.